Mujeres con Historia El 15 de marzo de 1897 Arthur Conan Doyle el creador de Sherlock Holmes conoció a una joven de 23 años llamada Jane Elizabeth Lecky. El flechazo entre los dos fue instantáneo El problema que Conan Doyle tenía 38 años una esposa y dos hijos Aún así, la relación entre ellos se mantuvo durante casi 10 años. Se amaban, se veían siempre que podían, incluso la madre de Conan Doyle fue cómplice de esta relación y más de una vez tuvo que consolar a la trémula Jean, a quien se le acababa la paciencia de tanto esperar. ¿Y qué era lo que estaba esperando la joven y apasionada Lecky? Pues Jean estaba esperando que Arzul se quedara viudo. Este deseo estaba avalado por la mala salud de su mujer. Luis Hawking, a quien cariñosamente llamaba Arthur Tui, pues resulta que llevaba varios años enferma de tuberculosis. De hecho, hacía tiempo que los médicos le pronosticaron solo unos meses de vida. Pero el cariño de su esposo y sus dos hijos, y el cuidado médico preciso, había prolongado esos meses en años. Arthur Conan Doyle era un hombre de honor y aunque amaba con frenesía a Jean mantuvo una relación platónica durante esos 10 años en ningún momento le puso los cuernos a su esposa por tanto no tuvieron relaciones físicas esa era una de las condiciones que le impuso Arthur si querían continuar viéndose la familia Doyle era cómplice de esta secreta relación porque Arthur no quería hacer daño a su mujer Él la respetaba mucho y, en cierta manera, la seguía queriendo. A Atui la había conocido siendo muy joven cuando estaba como becario o médico en prácticas. Resulta que la familia Hawking estaba buscando desesperadamente un tratamiento para Jack, el único varón de la familia... ...que se encontraba muy enfermo de meningitis cerebral. Conan Doyle, que tenía muy buen corazón... vio que la señora Hawking y sus dos hijos... ...se alojaban en un sitio inapropiado para la cura del muchacho... ...y les ofreció su casa en Londres... ...habilitando unas habitaciones. La familia estaba encantada... ...porque además su hijo estaba cuidado en todo momento... ...por el joven doctor... ...lamentablemente el tratamiento no dio resultado... ...y al mes de convivir todos juntos... ...el joven Jack falleció... ...un día antes... ...Arthur había llamado a un médico titular... ...para que auscultara al joven... ...en una crisis de su enfermedad... ...y eso le salvó de meterse en un lío... ...por tener a un paciente en su casa... ...cuando todavía no podía ejercer oficialmente como médico... Luis, que había ayudado como enfermera en el cuidado continuo de su hermano... ...quedó fascinada por la personalidad de su anfitrión. Arthur no solo era un joven brillante, sino también muy buena persona. La relación después de la muerte de su hermano se mantuvo... ...y ambos se enamoraron, casándose el 6 de agosto de 1885. Ella tenía 28 y él 26 así recordaba Arthur cómo era Tui Tui era una chica tranquila y apacible con una voz muy dulce y relajante Arthur todavía no había abierto su consulta médica y vivían con la pensión que tenía su esposa y las novelas que él escribía así nacería su célebre personaje Sherlock Holmes En 1889 nació su hija primogénita Mary y dos años más tarde la pareja se desplazaba junto a su hija a Viena, Austria, porque Arthur quería especializarse en oftalmología disciplina que había elegido como especialidad Regresaron a los pocos meses a su residencia habitual en Londres pero tal y como confesó Conan Doyle en su biografía la consulta que abrió de oftalmología era un auténtico fiasco no entró ni un paciente por lo que Arthur se pasaba el tiempo escribiendo nuevas aventuras de su personaje fetiche la demanda de los lectores llegó a ser tal que en junio de ese año abandonó definitivamente la medicina para dedicarse a tiempo completo a escribir después llegó su segundo hijo un varón, Kisley, pero en 1893 llegaría el Anus Riblis para la familia Doyle el padre de Arthur moría y a Tui le diagnosticaban tuberculosis en aquellos tiempos mucha gente moría de tuberculosis y el pronóstico de Tui no era muy halagüeño de hecho le informaron que solo le quedaban unos meses de vida Gracias al dinero que ingresaba por su éxito como escritor... ...pudieron buscar un destino en el que Tui intentaba recuperarse. Un lugar con aire limpio y puro. Ese lugar fue Davos, en Suiza. Y allí estuvieron un tiempo los cuatro... ...pero Tui se moría de pena en Suiza. Y cuando se enteraron que en Inglaterra... ...el aire de Hanshead Surrey era igual de beneficioso que en Davos... ...rápidamente... ...hicieron las maletas... ...y se marcharon en 1897... ...a su tierra querida... ...instalándose en Andershaw... ...pero ese mismo año... ...en concreto... ...el 15 de marzo... ...conocería a Jean... ...Jean Lee, ...una joven alta... ...delgada... ...muy deportista como él... ...y apasionada por la vida... Jean tenía una personalidad... ...muy diferente de Tui... ...Tui era una mujer tranquila... ...conformista... ...que dejaba la vida pasar a su alrededor... ...sin maldad... ...pero sosa... ...y algo insípida. En cambio Jean era todo lo contrario... ...además de su atractivo... ...tenía en ese momento 23 años... ...y claro Tui tenía 40... ...resulta que su personalidad era... ...arrolladora... ...una mujer inteligente... ...con la que se podía hablar absolutamente de todo... ...y que fascinó en todos los sentidos... ...al veterano y curtido escritor... ...al que ya... ...le precedía la fama... <risa> ...Tui estuvo aguantando estoicamente... ...como una campeona al desarrollo de su enfermedad... ...hasta que las fuerzas... ...y sus pulmones... ...se agotaron dicen que tu hija jamás se enteró de la relación platónica que mantuvo su esposo con Jean sin embargo existen serias dudas a este respecto su hija Mary que estuvo con ella hasta el último momento contó lo que le dijo su madre mi madre me dijo que no me sorprendiera si mi padre se casaba de nuevo y que fuera comprensiva y le diera mi bendición incluso se cuenta que Mary le contó a un primo que su madre le había mencionado el nombre de Jean Leakey como posible madrastra sea como fueren, la verdad es que en cuanto Tui murió Arthur Conan Doyle sufrió una pequeña depresión echaba mucho de menos a su esposa y esperó un año más a formalizar su relación con su amor supuestamente secreto pero para él, claro, porque toda su familia resulta que conocía perfectamente a Jean. Gene y Conan Doyle se casaban el 18 de septiembre de 1907 y así describe a él ese momento el sol de mi verano indio por fin se había convertido en mi otoño dorado Con Jean compartió todas sus pasiones. Tuvieron tres hijos y ambos interesaron mucho por el mundo del espiritismo, una corriente muy en boga en los inicios del siglo XX. Arthur Conan Doyle se convirtió en un fiel creyente y defensor de esta disciplina, sobre todo cuando su primogénito falleció durante la Primera Guerra Mundial. La tristeza de este hecho solo la palió cuando a través de una médium logró contactar con su hijo e incluso vio fotos donde aparecía la imagen difuminada de su hijo cerca de él. La pareja formada por Arthur Nijin se metió de lleno en este tipo de reuniones espíritas e hicieron mucha amistad con el mago Houdini, también muy interesado en esta disciplina. Tanto que se hizo. Medium Jin. Se terminó convirtiendo en una auténtica experta. Desde 1920 hasta 1930 estuvo ejerciendo de medio un espiritista incluso daba conferencias en Estados Unidos hablando de espiritualismo pero ocurrió un incidente que truncó con la amistad la amistad con Houdini la madre del mago escapista había fallecido y el matrimonio con Andol en su intento de ayudar a su amigo a contactar con su madre le invitaron a una sesión Jean iba a ser el vehículo la medium que iba a contactar con la madre de Judini. el escenario en la sala era muy elocuente creaban una atmósfera muy especial en torno a una mesa una mesa redonda con lo tenue entonces Arthur comenzaba la sesión mediúnica recitando una plegaria Jean su esposa y médium comenzaba a entrar en trance le vibraba la voz mientras llamaba al espíritu de la madre de Houdini y entonces entraba en contacto con ella el mago y su esposa Bex estaban perplejos e impacientes no sabían qué iba a pasar pero querían creer querían creer que todo aquello era cierto cuando estaban más concentrados la señora Doy dio un golpe en la mesa su cuerpo empezó a sacudirse y comenzó a escribir sin parar Arthur le dijo a su amigo que Ginca y que Ginny había logrado contactar con su madre fallecida ...cuando Jung termina de escribir... ...le dio la carta a Houdini... ...y este la leyó con avidez... ...en la carta no hay ningún mensaje especial... ...no había ningún secreto... ...que solo supiera él y su madre... ...sólo palabras genéricas de cariño... ...y mensajes intrascendentes... ...Houdini se queda muy decepcionado... ...pero se percata de un hecho que le deja estupefacto resulta que la carta está escrita en inglés ¿cómo que en inglés? la madre de Houdini es húngara y jamás jamás había aprendido inglés ante esta tesitura el matrimonio Doyle sale al paso diciendo que los espíritus en el más allá se vuelven más cultos pero para Houdini este hecho es una clarísima prueba de que todo aquello es un fraude Houdini jamás se hubiera imaginado que sus amigos le iban a hacer esto ¿cómo eran capaces de cometer aquella farsa? nunca se lo perdonaría de hecho a raíz de este, de este suceso Houdini se convertirá en el azote de los espiritistas en el azote de los tramposos y de los manipuladores que juegan con la inocencia y el sufrimiento de la gente para venderles trucos baratos como si fueran contactos con el más allá incluso él mismo se reirán sus espectáculos de los espiritistas haciéndose pasar por uno de ellos investigando a la gente del pueblo donde va a actuar y luego cogiendo al crédulo de turno ...le dice... ...varias cosas... ...que ha investigado anteriormente... ...y se lo cuela... ...como si fuera... ...una adivinación... ...o contacto con un ser... ...querido muerto... ...si a esto además unimos... ...su habilidad como mago y escapista... ...la puesta en, estesa, en escena... ...les deja a los lugareños perplejos... ...totalmente abiertos... ...a que todo aquello que están viendo... ...a que todo aquello que les están contando... ...es real... Es una realidad cuando Houdini sabe que es un auténtico montaje, un fraude. Sin embargo, Conan Doyle nunca dio su brazo a torcer y hasta el final de sus días defendió la causa espírita de hecho creó una editorial para publicar libros sobre el tema y también abrió una librería especializada en esoterismo también fue muy conocido el caso de las hadas de Cottingley unas fotografías donde unas niñas aparecían rodeadas de hadas este suceso no solo estuvo apoyado por Doyle sino que reforzó su postura como creyente en lo sobrenatural Con los años, como sabéis, las niñas confesarían que aquello fue un auténtico montaje fotográfico pero Conan Doyle se murió de un ataque al corazón en julio de 1930 sin saber lo que había ocurrido de verdad Jean quedó viuda junto a sus hijos hasta que diez años más tarde falleció Jean fue enterrada en la iglesia de todos los santos de New Earth Forest, de Crowborough junto a su amor junto a su querido amor Arthur Conan Doyle Agradecer a mis queridos compañeros Ana Fernández y Rubén Bartolomé su estupenda colaboración ...e invitaros a conocer mucho más sobre la vida de Arthur Conan Doyle... ...un hombre realmente fascinante. Hoy hemos conocido algo más de la historia de sus dos amores... ...el primero más sereno y tranquilo... ...y el segundo más cómplice y puede decirse que más auténtico... ...con el que compartió su más verdadera y especial pasión... ...el espiritismo.